Sí, sí, sí, la verdad que este, venimos、eh, visitando la s distinta s localidad e s como lo hacemos siempre, en campaña, fuera de campaña, y esta semana hemos estado en La Rude, en Pico,、eh, ayer en Quemú, en Barón, en Mauricio m a l e r en i n g e n i e r o Luis, y en Embajador m a r t í n i en Eduardo Castex, en Toay. Digamos, con lo cual, sí, estamos este, digamos, imprimiéndole intensidad a esta campaña tan corta, donde el primer tramo va a ser、eh, esta discusión que vamos a tener a r a l 12 de febrero y después el gran desafío p a r a las e l e c c i ó n e s g e n e r a l de mayo.、Eh, te toca pelear contra el PRO, que, bueno, decididamente le ha dado. A la campaña en la provincia, un tinte nacional. Ayer mismo, en el arranque prácticamente de la campaña, vino el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo te parece que están para dar esa pelea? Bueno, a ver,、eh, primero no es.、Eh, yo no me peleo con nadie. A mí no me van a escuchar descalificar ni en público ni en privado a ningún contrincante, pues la verdad es que ese nunca fue. ni va a ser mi estilo.、Eh, Y alguna crítica que podamos llegar a, a recibir aunque no tenga fundamento me parece que no hay que responderlas porque se hace política proponiendo no a g r e i a n d o y porque la sociedad necesita que toda la agencia trabaje de, de forma muy cercana para mejorar la calidad de vida y para llevarle soluciones concretas y la verdad que nada se soluciona d e s criticando al, al, al que piensa diferente con lo cual digamos el eje positivo nuestro va a estar en, en resolver los temas centrales de, de la provincia ya tenemos desarrollos、eh, muy concretos muchos de los cuales ha venido trabajando el radicalismo los técnicos del radicalismo a lo largo de, de todo el año por supuesto que nosotros también tenemos nuestros propios desarrollos y estamos buscando cómo、eh, compatibilizarlos y avanzar sobre los temas de interés general c ó m o Este, revertimos la situación de, de, de, de la pobreza, cómo estructuramos los esfuerzos para、eh, atenuar las consecuencias de una inflación que no para de crecer y que eso obviamente le achica la capacidad de cumplir a la gente porque evidentemente no hay respuestas suficientes a la pérdida del valor de, de, que están teniendo los salarios, las jubilaciones. Bueno, ¿qué estrategias vamos a, a implementar para aumentar el empleo? Porque queremos más empleo, pero también empleo de De, de calidad、sí. tenemos muchos emprendedores en la pampa e no hay que ayudarlos a que progresen cómo vamos a orientar el capital productivo hacia el, el desarrollo cómo vamos a fomentar el, el, el turismo la industria no podemos tener las rutas no podemos tener las rutas en el estado en que las tenemos muchas de las rutas nacionales esto lo vemos todos los días en el pésimo estado y en definitiva hay que trabajar para achicar las, las, las dificultades porque Yo, por lo menos, quiero una sociedad que sea cada vez más justa y donde cada vez hay más oportunidades para todos.、Uh -huh. eh, ayer, Rodríguez Larreta, y disculpa que vuelva sobre el tema, pero、eh, aseveró o vino a explicar que en realidad el fallo de la Corte Suprema no afecta a La Pampa. ¿Vos, en algún sentido, te, te has alineado con el interés provincial en las horas previas, diciendo que no compartís la idea de que la provincia pierda fondos a manos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es tu、sí. mirada del fallo y de la situación en general? Vamos a, arranquemos por mi mirada de la situación en general. Porque a mí me parece este, muy importante, sobre todo hacia, hacia las vecinas y hacia los vecinos, dejar en claro un mensaje que es, es que los fallos de la justicia hay que respetarlos. ¿Sí? Porque、eh, tampoco es conveniente que se instale. Como esa cuestión de que si un fallo me gusta lo cumplo y si no me gusta,、eh, bueno, veo que p cómo no cumplirlo. ¿No? Y como digo esto, digo que obviamente no me va a gustar nunca un fallo que le quite recursos a la Pampa.、Eh, en esto soy tajante, porque sacarle recursos a la Pampa son m e n o s recursos para obras, son m e n o s recursos para hospitales, son m e n o s recursos para escuelas. Recién hablábamos de la s ruta, son s m e n o s recursos para, para las rutas, ¿no? Sí. Ahora,、eh, vamos a, a, al fallo. Lo que se dijo fue que el fallo no se mete con la coparticipación de las provincias, ¿sí? que la modificación no altera el derecho de coparticipación de cada una de las provincias, que el fallo s e l o f f e c e a a lo que es el porcentaje nacional de este, la coparticipación con el que este, la nación este, obviamente、eh, abastece su, su presupuesto. Esta historia viene de largo. ¿Sí? Viene La ley de coparticipación es del año 1 9 7 8 de lo que es Malfoncín. En ese momento la ciudad de Buenos Aires、eh, estaba dentro de lo que es la jurisdicción nacional. Ustedes que recuerdan que recién la, la autonomía viene con la reforma constitucional del 94, que decía esa ley en los trazos gruesos, que el 54% de los impuestos coparticipables se repartían entre las provincias, y el 46% más o menos, no recuerdo bien los porcentaje, ¿no? s q u、sí. el o c r estado a a b el e nacional para、eh, sus jurisdicciones nacionales、mm. eh, lo que resolvió ahora la corte hay que aclarar no es un fallo definitivo no, es,、claro. una, es una medida cautela una c t e l a s es una decisión、eh, provisoria donde la nación、eh, donde le dice a la nación bueno empiece a devolver este, una parte de lo que reclama la ciudad de, de buenos aires sí sí bien Eh, eso, eso en cuanto al, al, al panorama que este, viene dado y después este, todos sabemos lo que, este, lo que ha ocurrido en el pasado reciente, c u á n l o s recursos, cuándo se los sacaron este, y demás ¿sí? a, a la ciudad de Buenos Aires. Bien. Eh, ahora, eh, vuelvo a decir, el fallo solo afecta al porcentaje nacional Este, de la coparticipación con la que este, la nación abastece a su presupuesto. Eso es indiscutible. Ahora, también es cierto que ese porcentaje nacional, o con ese porcentaje nacional, se pueden hacer obras en muchas provincias. Y lo que nadie explicó hasta el momento es este, si se afectó o se pudo haber afectada alguna obra en la provincia de La Pampa. Este, ahora, vuelvo a decir. Una cosa es este, un fallo, a ver, y acá hay que dejar en claro、eh, otra cuestión, ¿sí? Porque yo ya dije, no me gusta ningún fallo, que le va a parar recursos a la pampa. Ahora, vamos al caso concreto. Cuando se promovió este juicio, la nación, ¿qué hizo? Contestó y contrademandó. Esa contrademanda, ¿Sí? Es un pedido concreto de que intervenga la Corte. Es decir, la nación de arranque decidió someterse a la jurisdicción de esta Corte. Bien. Ahora, como el fallo no le gusta, ha solicitado el reemplazo o el cambio de, de los jueces porque los recusó. Sí. Y pidió el juicio político. Y también porque, digamos, el Gobierno Nacional dice que ya se expidieron sobre la cuestión de fondo con algunos argumentos de la cautelar. Más allá、Exacto. del pedido de juicio político, que es otro, otra, otra rama. pero... Bien.、Eh, ahora, la recusación ¿sí? está regulada en el código de procedimiento. ¿no? Y en ningún lugar del mundo ¿sí? eh, se admite una recusación basada en que lo que se resolvió va en contra de mis pretensiones. ¿Sí? Sí. Y,、eh, digamos. Eh, bueno, y después está el, el pedido de juicio político. Vos sabés que para el juicio político hay causales establecidas, que básicamente se resumen en dos, ¿no? que es la comisión de un delito, y en esa causal tan amplia que es este, la mala conducta, bueno, el juicio político es un remedio claramente muy excepcional, eh, donde, eh, digamos, quien, quien lo solicita debería probar que, en este caso, El Tribunal de Justicia excedió sus atribuciones constitucionales. Tiene que quedar en claro que no se puede hacer un juicio político porque me gusta más o menos un fallo. Bueno, y ahora, este, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Se va a reunir la Comisión de Juicio Político, va a exigir eventualmente un, un dictamen. Con ese dictamen se va al recinto y si no se consiguen las dos terceras manos. de Las diputadas y los diputados presentes, el juicio queda rechazado. Esa mayoría lo q u está te demostrando es que lo, lo extremo del trámite, ¿no? Bien. Martín,、eh, ¿sentís el acompañamiento de la dirigencia radical después del, del modo en que se cerraron las listas, que todos sabemos fue bastante problemático? Sí, sí, sí. sí.、Eh, te, te decía que estamos、eh, recorriendo la mayoría de. las recorridas me están acompañando la dirigencia de los distintos sectores de hecho anoche terminamos una una reunión muy importante en, en colonia varón donde estaba el, el senador c o n e b e r g e r donde estaba la diputada y candidata a diputada andrea valrama d、eh, e r donde estaba la candidata a diputada r o m i n a mota Digamos, este, y dirigentes, insisto, de, de distintos sectores que vienen acompañando、eh, fuerte, más、eh, el, el, lo que salió en el transcurso de esta semana, que también para nosotros es importante, que fue s e espaldarazo de la d i i g e n c i a nacional. Claro. Digamos, detrás de, de, de nuestra candidatura, en esa cumbre que se hizo en la ciudad de, de, de Mar del Plata, donde todos advirtieron la importancia que tiene el. Desafío electoral de, de febrero para el radicalismo, primer desafío electoral este, del año, donde todos los dirigentes de los diferentes sectores este,、eh, coincidieron en, en la importancia de, de acompañar este, con, con la s presencia, s con las presiones de apoyo. ¿Y qué diferencia para los pampeanos y pampeanas que tienen que votar o que quieren votar el 12 de febrero? ¿Qué diferencia tu propuesta y tu persona, si querés? de la propuesta o la persona de martín maqueira no, yo no voy a hablar de nunca lo hice no voy a hablar del resto q u é te digo yo de, de esta posibilidad de gobernar la provincia de la pampa bueno que es, es el gran sueño de toda mi vida no s a b é s es que la pampa es la provincia que, que, que, que yo amo que yo quiero es mi lugar en el mundo este, y es la provincia donde elijo vivir y, y donde por supuesto quiero que vivan y que sean felices mis hijos, Agustín que tiene 11 años, Catalina que tiene 8, y donde tengo la, la convicción de que hay que trabajar para que cada, cada vez haya más oportunidades para todos, porque esa es una obligación que yo siento, que siempre he sentido con, con nuestros jóvenes, también con nuestros no tan jóvenes. Yo quiero que vean en esta provincia la posibilidad de desarrollarse. en lo laboral yo quiero que apuesten a esta provincia que apuesten a esta tierra porque esta tierra apostaron mis bisabuelos mis abuelos mis padres y, y muchos de los, de los de ustedes y de los que están escuchando entonces mi determinación es、eh, acercarlos en su futuro para eso quiero trabajar para que la provincia crezca ahora tengo bien en claro de que esto no, no es una cosa sencilla no es algo que p u e d a s e r una sola persona por eso es fundamental y lo estamos haciendo esto de generar los equipos humanos que sean que diseñen las estrategias correctas y lo voy a asumir a este desafío como todas las cosas que he hecho en mi vida con pablo ¿qué? con seriedad con, con, con mucha honestidad、eh, con, con responsabilidad con transparencia pero también con, con m u c h a humildad ...digamos, con la humildad de saber, lo que te decía recién, que no es una tarea sencilla, que para que las cosas funcionen no hay fórmulas mágicas, lo que tenemos que hacer son buenos diagnósticos y, y desarrollos correctos. Y el que me conoce sabe que toda la vida me preparé para gobernar esta provincia, sabe que hace rato vengo con la idea de provincia, que, que como te decía recién, es, es mi gran sueño, a lo mejor pensé que nos iba a dar en este momento, bueno, pero finalmente tengo el honor de llevar adelante esta candidatura, y la verdad que espero eh, eh, espero honrar la oportunidad porque conozco esta provincia como poco porque he visitado muchas veces cada localidad porque vivo recorriendo las distintas instituciones porque conozco a la gente y conozco a, la, a las vecinas conozco a los vecinos ellos me conocen、eh, conozco sus problemas y bueno y, y vengo estudiando los lo, lo grandes y los pequeños temas de la pampa desde hace d e b i d h a c e rato, ¿cómo crees que puede definirse la elección? Que de por sí es, es bastante extraña,、eh, digo, por la época en que toca, por, por las condiciones de, de legalidad, incluso, que no, no son elecciones obligatorias. ¿Qué crees que puede incidir para los resultados de, de esa elección del 12 de febrero, más allá de, de las generales? Bueno, este, sin lugar a dudas, es una elección compleja. la época del año fundamentalmente en la que se desarrolla、eh, y es una obligación donde es, es importante llegar、eh, nosotros como, como radicalismo、eh, en primer término、eh, digamos, es importante movilizar a, a, a toda nuestra dirigencia a todos nuestros simpatizantes、eh, que están desplegados a lo largo y al o m e n t o de la provincia que es un poco la tarea que, que venimos、eh, Llevando adelante en esta primera etapa del proceso. Y, y por supuesto también、eh, hablarle e intentar persuadir al, al electorado independiente. Digamos,、eh, me, me imagino que, que, a ver, ¿qué es lo que estoy viendo? Mucha movilización, que, que ya, si bien todavía falta para la elección, tampoco falta tanto. que Uno recorre las distintas localidades y. y nota el, el acompañamiento, la verdad es que soy muy agradecido del de afecto con el que te recibe la gente en todos lados. s u p o n e t que el domingo pasado salimos a caminar por Toaia, 9 de la mañana, un calor ya este, que, que era muy intenso,、eh, visitando a las vecinas, visitando a los vecinos, m o l e s t a n d o a l o s en sus casas,、eh, en enero, y, y todo, realmente, con mucha hospitalidad, La sociedad pampeana es así, ¿no? Es una sociedad muy, muy respetuosa, muy cálida, muy afectuosa, que te invita a pasar a casa, te invita a conversar.、Eh, después, eventualmente podrán acompañarte en el proceso o no acompañarte, pero, pero la verdad es que sentir el, el respeto de la gente、eh, para, algo, para nosotros es, es, es algo、eh, muy importante porque significa que, que bueno, que están mal las cosas. Eh, no las venimos、eh, haciendo y bueno el desafío es llegar con el mensaje digamos, primero en primer término a noticiar a, a la sociedad de que el 12 de febrero hay elecciones internas todavía hay mucha gente que no lo sabe、eh, ese es、eh, digamos nuestro primer desafío y este, el segundo p a r a s e g u i r l o con este, las distintas cuestiones o los distintos ejes en los que Este, venimos trabajando, pero también con、eh, los resultados que hemos venido consiguiendo para la provincia. ¿Ve? Digamos,、eh, Nuestra campaña no se va a estructurar solamente sobre, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino ¿sí? sobre este hecho de mostrar resultados. Está bien, yo puedo mostrar resultados en el terreno parlamentario. Pero te puedo decir que durante todos los años que fui legislador provincial, no solo era el que más proyectos presentaba, sino el que más leyes consigue que se aprueben. Y claramente no formaba parte de la mayoría parlamentaria. La mayoría siempre la tuvo el oficialismo. Y claramente no podría haber conseguido una sola ley este, sin el apoyo de, de, del justicialismo. Y eso、eh, demuestra que uno trabaja para conseguir resultados y que uno tiene una vocación, por、eh, generar los consensos, generar los entendimientos, que uno apuesta al diálogo, a, a las construcciones、eh, colectivas sobre la base del respeto y sobre todo sobre la base del respeto p o r el que piensa diferente.、Digamos. Y después, por supuesto, están este, todos los ejes que nosotros venimos trabajando en, en la campaña, que, que, que abordan las temáticas este, más d i v e r s a s p a r t i e n de o d las centrales, educación, salud, producción, este, ambiente y, y llegando al resto. o ¿no? n Martín b e r o n Garay, muchas gracias. Seguramente volveremos a hablar antes de la fecha de elecciones. Si quieres agregar algo más ahora, te, te escuchamos. No, muchísimas gracias、eh, a vos.、Eh, bueno, y un saludo a, a toda la audiencia y feliz año. Martín Berón Garay es p r e c a d o